és un programa crític amb l'estat capitalista que fomenta cada dia més l'exclusió social i com a conseqüència directa el creixement dia a dia de la població reclusa. Amegan així la manca de recursos de la societat actual i la repressió cada dia més salvatge contra qui denúncia els errors d'aquest sistema individualista o no ens deixen sortir del camí establert. La realitat de les presons és cada cop més preocupant. L'enduriment de les penes amb les últimes reformes del Codi Penal i el continu increment de les persones condemnades a penes de presó fan que les condicions de vida d'aquestes siguin del tot inhumanes. Volem denunciar les contínues i evidents vexacions i abusos de poder als que són sotmeses les persones preses, on moltes vegades no es castiga el delicte, sinó la pobresa. La falta d'assistència mèdica digna, l'ús abusiu de fàrmacs per a tenir-los controlats, la mala alimentació la no excarcelació de malalts en fase terminal, l'incompliment de les seves pròpies lleis a l'hora d'atorgar els beneficis penitenciaris com permisos, comunicacions, retenció de correu, trasllats, etc. La dispersió, l'explotació laboral als, als tallers de reinserció, l'encobriment de la cadena perpètua amb condemnes de més de 30 anys, les tortures que gaudeixen de total impunitat a les comissaries i presons són el dia a dia d'aquests centres d'extermini de l'Estat. La complicitat, corrupció i impunitat amb què actuen els, els professionals que treballen a les presons, carcellers, educadors, metges, etc., deixen a la persona sense cap dret, totalment desprotegits i indefensos. La política del sentatge i el càstig com l'aïllament, els trasllats arbitraris, l'imposibilitat d'accedir als tallers, etc., promou la destrucció de la persona, fomentant l'individualitat, la desconfiança, la por impossibilitant la solidaritat entre ells i la capacitat d'organització per lluitar per objectius comuns. Al mateix temps que amb una mà l'Estat passeja turistes per les nostres ciutats, amb l'altra asfixia i matxaca totes aquelles que no ens submetem a les seves lleis. Les tortures a comissaries, les llargues condemnes contra militants polítics, les constants morts a les presons massificades, la persecució i l'empresonament sistemàtic d'immigrants ...o l'explotació laboral dins de la pròpia presó... ...és l'autèntica realitat d'aquesta podrida democràcia... ...encara que no apareguin a les guies turístiques... ...dels ajuntaments plenes de colors. Aquesta infraestructura dissenyada per contenir la pobresa... ...i la rebeldia que el propi sistema provoca... ...mai creixerà amb la nostra complicitat. No mirarem cap una altra banda. No ens empassarem les seves mentides sobre la reinserció... ...i el respecte a la llei que repeteixen constantment... ...els defensors... <coughs> De si mateixa. No oblidarem els nostres companys presos ni, ni els deixarem sols, els que es rebelen contra el sistema penitenciari des de dins de les presons. No hi som totes. Falten les preses. Començarem amb l'apartat internacional i llegirem una notícia que s'arriba dels Estats Units. Crueldad penitenciari en Estados Unidos. Hay Gibson. Guantánamo, Es solo la punta dice de, de los abusos de un sistema penal y carcelario ...que significan una vergüenza para Estados Unidos... ...y su pretensión de ser un país cristiano. El caso de Donnie Johnson, que está acaparando la atención... ...de algunos medios norteamericanos, lo demuestra... ...de manera especialmente llamativa. Nacido en 1960, Johnson fue condenado a cadena perpetua... ...por su participación en un asesinato a los 18 años... ...y bajo los efectos de droga. No se tomaron en cuenta su infancia y juventud... ...especialmente desfavorables. Preso desde entonces en la cárcel estatal de Pelican Bay... ...en California... ...lleva casi 20 años aislado en una celda de castigo de 8 por 12 pies... ...una celda de cemento sin ventanas... ...no le dejan ver a otros presos ni mucho menos hablar con ellos... ...le pasan la comida a través de una ranura de la puerta... ...durante todo este tiempo no ha podido tocar a nadie... ...ni a su madre... ...con quien tiene que hablar por un telefonillo a través de una vitrina... ...en su libro, Donnie... ...la vida de un condenado a cadena perpetua... escrito en el 2001... Manif ...manifestó que le falta... ...la falta de estimulación sensorial y de contacto humano... «Era una variante de tortura. Daría mi brazo derecho por poder abrazar a mi madre», dijo. «Cuesta trabajo imaginar tanta crueldad. Allí sigue. Le dejan salir a un patio una vez a la semana o al mes para sentir el sol en la cara o la lluvia y escuchar el canto de un pájaro, como si fuera el preso de un antiguo romance español. En absoluto, un breve deambular por un oscuro pasillo interior es el único recreo que le otorga el sistema». Es verdad que tan desmedido castigo añadido a la condena original se debe a que en prisión Johnson arremetió contra dos guardias con una navaja. Llevado otra vez a juicio alegó que se confundió imaginando que le atacaban otros presos. Quizá no mentía, pero se le impuso la vitalicia celda de castigo. Lo insólito del caso es que gracias al interés de un ser humano llamado Steve Kurt, que a través de una larguísima e intensa relación epistolar con Johnson logró insuflarle el amor al arte, a la lectura, la víctima ha desarrollado un insospechado talento para la pintura y una lucidez intelectual que no solo le han transformado como persona, sino que le están ca catapultando a la celebridad. Dinos su sucesos de quienes en su momento humillaron a Oscar Wilde. En el penal no le han facilitado los, ni instrumentos, ni pintura, ni papel, ni lenzos. Tuvo que ingeniárselas para fabricar sus propios pinceles con pelos de su cabeza, utilizar en vez de pigmentos una solución a base de caramelos de la marca MM y echar mano como, como soporte a las postales que se vendían en la cárcel. Los resultados conseguidos con medios tan pobres pero tan imaginativos se pueden apreciar en internet con solo googlear el nombre del preso. Son fantásticos. Siempre sabíamos que hay artistas que si no los terrorizan, lo que sienten se mueren, se suicidan, se hunden. Lo ocurrido con Johnson demuestra que incluso en las peores condiciones la creatividad puede conseguir que por lo menos valga la pena continuar luchando. Sus cuadros, que ahora se exponen y se cotizan, reflejan, ha dicho, un crítico. La aguda privación sensorial lamentada en su libro. Para otros transmiten nostalgia, anhelo de libertad, locura. A mí me llama la atención su energía, su intenso colorido, su variedad y sus formas sutiles El presidente Obama ha iniciado el desmantelamiento del ignominismo un in ...innominioso de lo prohibioso. Abu Ghraib Antillano, expresión del ojo por ojo bíblico en versión Bush Jr. Esperamos que sea el primer paso para que Estados Unidos rechace el desprecio... ...por los derechos humanos de la era anterior. Queda mucho por hacer, empezando con la pena de muerte... ...y siguiendo con las otras muchas crueldades de un sistema penitenciario... ...simbolizado por la infame celda de castigo de Donnie Johnson. Mientras este pintor esté re rebusteciendo la fe de quienes queremos creer en el poder... Redentor del Arte. Recordeu que aquest programa és No hi som totes i el podeu escoltar els dimecres de 6 a 8 de la tarda els divendres de 10 a 12 del matí i els diumenges de 9 a 11 de la nit a Ràdio Pinsania al el... 90.6 de vostre dial i també el podeu baixar a internet a radiopinsania.net Can see the mobs? Ara obrim el bloc de notícies i comencem parlant de la situació del nostre company Amadeu Caselles, que després de l'ingrés forçós a la infermeria de la presó i també d'haver patit diferents represàlies, ha decidit abandonar de moment la vaga de fam que va iniciar el passat dia 20 d'abril, és a dir, que ha durat gairebé un mes. Amadeu Caselles, a 18 de maig de 2009, abandona de moment la vaga de fam. Des dels murs de la, de la ingomínia que s'aixequen sobre aquest indret, Amadeu Casellas vol fer pública amb el recolzament de tota la CNT que oficialment des del dilluns 18 de maig hem decidit abandonar voluntàriament la vaga de fam en la que portava 26 dies al l'haver considerat que en aquests moments és preferible que la lluita es continuï portant endavant sense que quedi condicionada l'estat de la meva salut. Ara la meva salut és íntegra, però les intencions dels, dels poderosos <coughs> són les de fer-la tant física com psicològicament en no només de l'exterior, sinó inclús dins la pròpia presó. Per tant, hem considerat que, és mil... que el millor és parar en aquests moments la vaga de fam i sumar forces en aquesta lluita per la llibertat i la dignitat humana. Gràcies a tothom per la solidaritat i us animo a tots a continuar amb la lluita per la llibertat de totes les presos i la demulació de totes les presons. Amadeu Casella Ramon, juntament amb els representants de la CNT. La raó de que es deixi la vaga és personal i no està relacionada amb l'assoliment de cap dels objectius marcats, sinó més aviat és fruit d'un canvi d'estratègia davant dels darrers esdeveniments abrasius que s'han produït amb l'intent d'aïllar l'Amadeu de l'exterior amb ordres rebudes per, per, per escarcellers de marginal Amadeu, d'aïllar-lo i reprimir-lo, i a la qual inclús alguns funcionaris s'han negat a participar en l'assetjament orquestrat des dels càrrecs i també, com per exemple, el fet de que l'Amadeu presentés instàncies perquè el poguessin anar a visitar una sèrie d'amics i amigues. Aquestes instàncies han sigut tramitades amb els següents números de referència: 1869, 1870, 71, 72 i 73. També la referència 6238/4, relativa a la feta perquè pogués visitar-li Joan tarda, diputat del Parlament espanyol, a tots ells negant-lis el seu dret a la comunicació amb l'Amadeu aquesta setmana passada. L'Amadeu també explica que des de la presó no només se l'ha volgut aïllar de l'exterior, sinó també dins la pròpia presó amb una vigilància sobre ell molt forta i un seguiment molt estret, buscant contínuament la provocació. El canvi d'estratègia d'Amadeu en ens ha de servir perquè des de l'exterior aprofitem el temps que ens brinda el company i entre totes i tots aturem aquesta injustícia. El que passa és que no es permet la llibertat d'expressió a Amadeu Caselles. Passa que no els agrada el que diu i només és per això que se l'està reprimint d'una forma tan desproporcionada i se'l se vol privar de l'accés a la llibertat que per dret li pertoca. Els hi fa molta por el que, pugui, el que pugui dir aquest home en llibertat, fora de les seves mans i on no és tan fàcil incriminar-lo en falses acusacions. Llibertat amadeu. Continuarem amb una notícia d'altat que és el torturaren o Arcaco Taldea, organismo que se dedica a la denuncia y prevención de la tortura. Denuncia que las policías españolas no han aplicado el protocolo de actuación en los últimos arrestos. El TAT. Ulti, el TAT última un protocolo para prevenir malos tratos y torturas por parte de las fuerzas policiales hacia los detenidos, fundamentando las recomendaciones internacionales que existen en esta materia. Ané, Ituiño y Lorea Bilbao, representantes del organismo, avanzaron que, que el documento ...que hará público en los próximos meses parte del reconocimiento de la asistencia de la tortura... ...la adopción de garantías para que estas situaciones no se vuelvan a repetir... ...y la articulación de mecanismos para conseguir la rehabilitación de las víctimas. Esta iniciativa, según subrayaron desde el Colectivo contra la Tortura en Euskal Herria... ...parte del balance realizado en los cuatro primeros meses de 2009. Bilbao e Ituíño... Relataron detalles de, los, de las operaciones de la Archancha y de la Policía Española, que se iniciaron el 1 de marzo con el arresto en plena jornada electoral de Manex Castro en Villabona y concluyeron el 18 de abril con las detenciones de nueve personas en diversas localidades vascas y en Montoriol, en Cataluña norte En ellas, remarcaron, no se cumplieron ni siquiera las débiles normas establecidas. Con la, con la aplicación de la incomunicación a Castro, destacó Ituiño, se acabó con tres años de arrestos comunicados por parte de la policía a las órdenes del, eje, del Ejecutivo de la CUA. Y luego hubo un nuevo relato de malos tratos ante el juez en Madrid. Desde TAT se criticó que, pese a que la defensa del Villabonarra solicitó una copia del vídeo que interior de la CUA remitió a la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco lo haya desestimado. Se preguntaron si hay miedo de demostrar el, el contenido de la filmación o, por el contrario, es que las cámaras no grabaron nada en comisaría. La decisión de Velasco la calificaron de muy grave, al igual que el empleo por parte de la policía española de antifaces para tapar los ojos de algunos de los apresados con el operativo del 31 de marzo en Hernani y Urnieta. Esto también es tortura, es una privación sensorial, como se mostró en varias fotografías publicadas por medios de comunicación, y la ley lo califica de maltrato, apuntaron. Ocho jóvenes detenidos entonces presentaron denuncias de malos trotos mientras permanecieron en las dependencias policiales de Donosti. Desde el TAT tampoco pasan por alto la escasa información que se dio a los familiares sobre la situación de sus allegados o que a los médicos se les limitase su tarea de control en los calabozos. La novedad del operativo desplegado por las policías española y francesa en localidades vascas y en Monturiol, en Cataluña Nord, lo sitúan desde Tortuaron a Urcaco, Taldea, en la violencia con que se emplearon los agentes franceses para apresar a, a, a Jordán Martitegui, Gorka Azpitarte y Alex Uriarte, propinándoles patadas y pisote, pisoteándoles la cabeza. Azpitarte, vecino de Escoriacha, fue el que peor parte se llevó. El médico tuvo que darle varios puntos de sutura después de que una piedra se le incrustara en una mejilla. Y Tuinho resaltó que la juez Levert se quedó sorprendida por el estado de los detenidos y por ello abierto diligencias. La cárcel propone la libertad inmediata de Pinteño al refundirse sus condenas. El fiscal pide a la audiencia que se aplique la doctrina, la doctrina Parot para evitar que pueda salir de la prisión, hasta el 6 de agosto del 2016. La audiencia provincial de Alicante ha acordado que varias de las penas que pesan sobre el preso que lleva más tiempo encarcelado, el eldense Manuel Pinteño, se refundan a la impuesta por el motín de Foncalén. <tose> Tras esta unificación de condenas, el director de la cárcel de Albolote Granada ha hecho cálculos que concluyen que su salida tendría que ser inmediata y así lo ha comunicado ante el tribunal alicantino que estudia el caso. Sin embargo, el fiscal se opone a ello y ha solicitado que se, que se le aplique la llamada doctrina Parot, lo que impediría que se le rebajara la pena por beneficios penitenciarios y su salida se prolongaría hasta el 6 de agosto del 2016. El letrado del recluso Enrique Botella considera una barbaridad mantenerle más tiempo entre rejas, Los magistrados tienen ahora que tomar la decisión. Manuel Pinteño lleva en prisión más de 30 años por diversos delitos, pero sobre él no pesa ningún homicidio o agresión sexual. Su mayor condena le llegó hace tres años, cuando fue juzgado por su participación en el motín de Foncalén de 1991. Se le impusieron 82 años de prisión, con un límite legal de cumplimiento de 30 años. Su, su letrado solicitó a la audiencia que sus penas por otros delitos se refundieran con esta última el Tribunal ha acordado una unificación parcial que, en principio, supondría que su salida de prisión no se produciría hasta el 2018. Sin embargo, aplicando los 822 días de rebaja que le corresponden a Pinteño por los periodos que ha cumplido en prisión provisional y los 2.728 que se le han concedido por beneficios penitenciarios, la cárcel de Albolote fija la fecha de salida en el pasado 16 de febrero. Tras remitir esta propuesta a la Audiencia Provincial, los magistrados solicitaron al fiscal que emitiera un informe al respeto. En el documento se pide que se le aplique la doctrina Parot, para que los beneficios penitenciarios no se le reduzcan sobre la pena acumulada de 30 años, sino al total de más de los 100 de pena que se le impusieron por diversos delitos. Por contra, el letrado Enrique Botella se ha adherido a la propuesta de la cárcel de dejarlo en libertad de forma inmediata, Y recuerda que tiene 51 años y lleva desde los 19 en prisión, por lo que apela a razones humanitarias de justicia y al derecho a la reinserción, así como a la sensibilidad de la audiencia provincial que debería emitir una resolución al respeto. Ahora leeré una información que nos llega de las nuevas medidas de seguridad en la cárcel de Topas, escrita por Tío Chaval. Notable aumento de registros tanto personales como de lugares comunes y de celdas. Cierre de acceso a módulos con detectores de metal. Instalación de más cámaras de videovigilancia. Os hago saber que por aquí las cosas no me están yendo bien. Estos meses de atrás he sufrido ataques por parte del sistema. Ha habido en este módulo bastantes cacheos en todas las celdas, dejando las patas arriba. También a la gente de todo el módulo. Estando en el patio y ordenándolas e ir a irse contra la pared y formar filas para cachearlas una por una. Este día yo me encontraba en la celda. Fue por la tarde, pero con... Como mi celda da al patio, pude ver todo perfectamente. Luego empezaron a cachear el tigre, aula, gimnasio, taller, bancos, papeleras... Una pasada, como han puesto el módulo de arriba abajo, rincón por rincón, rompiendo los, car los carceleros los postes que habían en, en el aula, las macetas volcándolas y rompiendo las plantas. Pude contar catorce carceleros. Esto no es nada novedoso, que no conozcamos, pero no vean las olas de ataques que ha sufrido el general el módulo». <coughs> También por las mañanas conforme se abrían las puertas nos pasaban las raquetas y posteriormente otra vez las celdas patas arriba. También anterior y posteriormente a esto me cachearon individualmente a mí la celda y a las tres semanas me volvieron a cachear la celda y esta vez a primera hora de la mañana. Conforme se abría el, el, el chabolo y esta vez con el jefe de servicios. Y he tenido suerte, a pesar de los registros de celdas, pues no se me intervino nada. Por lo que he escuchado han puesto más medidas de control en el campo de fútbol. Se han instalado más cámaras en el campo. Es posible que otras zonas de la cárcel hayan puesto tras más y la cosa no termina. Ahora en todas las entradas de los módulos han puesto una barrera hecha de madera con una bandeja en la misma para poner las pertenencias puesto que están activa activados unos arcos, detectores de metal. Y como digo, las barreras y los arcos están puestos en todos los módulos. Aquí en el módulo de momento el detector de metal aún no está activado porque lo están arreglando. Y la barrera, cuando les viene gana, a los carceleros la cierran. La barrera la han hecho en mantenimiento y te puedo asegurar que de una patada se parte en mil trozos. Pero está puesta a cosa hecha porque cuando arreglen el arco de acceso queda cerrado y tendremos que pasar por el detector sin más remedio, porque así han estado las cosas y así están. Todo está ocurriendo, en realidad Yo no estoy perdido en la ciudad Despertaré en cualquier momento En otro sitio y otro tiempo Ya no poder recordar Obrim el bloc de judicis on, aquesta setmana, són protagonistes alguns militants de la lluita per la llibertat d'Euskal Comencem amb una notícia sobre l'Onai Romano, brutalment torturat l'any 2001 a mans de la Guàrdia Civil. Unai Romano lleva su denuncia y testimonio a Estrasburgo. Unai Romano presentó el pasado lunes, día 12 de mayo, su denuncia de torturas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, después de que la negativa del Constitucional Español a analizar su caso haya cerrado todas las vías legales en el Estado Español. La denuncia de torturas del vecino de Gasteiz, que fue detenido por la Guardia Civil el 6 de septiembre del 2001, inició su andadura pocos días de su arresto, y mientras permanecía incomunicado en manos de los militares, cuando fue atendido por un hospital madrileño y este cursó la correspondencia de denuncia por el estado en el que se encontraba. La misma fotografía de Romano que mostraron en la comparecencia de ayer en Donostia fue la detonante de esta denuncia. Torturake en Auracoat informa informó en Donosti de la, in de la interposición de la denuncia de Romano el lunes pasado en el Tribunal de, Starbu de Estrasburgo, Junto a Romano, en la rueda de prensa también participó el director de la, del clausurado diario Egoncaria y cuya denuncia de torturas también se encuentra ya en Europa, desde hace poco más de un mes. En el caso de Marcelo Otamendi, su causa también se topó en el archivo con todas las instancias españolas. El representante del TAT criticó la penosa respuesta ofrecida por la máxima instancia judicial del Estado español, que ni siquiera ha entrado a valorar el fondo, el fondo de la cuestión el propio Unai Romano denunció el archivo directo de su causa, en el que esperaba que se llevase a cabo un juicio, porque hay dos versiones contrapuestas, la mía y la de la Guardia Civil. La tesis oficial fue ratificada por el médico forense al, al defender que fue el propio Unai Romano el que se autolesionó en el acuartelamiento, una versión cuya falsedad dejaron patente distintos informes de peritos forenses independientes. Tal como recordó el TAT, en la comparecencia de Donostia, el Tribunal de Estrasburgo no analiza el fondo de las causas que se le presentan, sino la existencia o no de las garantías judiciales. Y aunque la decisión que emita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no resulta vinculante para el Estado español, sus fallos suelen ser atacados en ámbitos estatales. Otro de los extremos que destacaron en la, conferen en la conferencia de prensa ...fue el hecho de que hayan tenido que transcurrir siete años... ...para que la investigación sobre las torturas que padeció un aire romano... ...a manos de la Guardia Civil, sea vetada por los tribunales españoles. Pero además informaron de que en el breve arrancará en el Tribunal Especial de Madrid... ...el juicio en el que Romano y otros 13 a la alaveses... ...tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados... ...por las imputaciones fijadas tras el operativo policial del 2001. Más alarmante llega a ser el hecho de que los vascos que fueron arrestados en el citado operativo de Gasteiz fueron acusados por un supuesto delito de colaboración con banda armada y que ahora, tras siete años, la imputación haya sido elevada a la categoría de pertinencia, una tipificación que por consiguiente incrementa también el periodo de tiempo en prisión al que podrían ser condenados. Machero Otamendi, por su parte, com <coughs> compartió con los medios que tú... La sensación que tuvo tras hacerse pública la fotografía en el que el rostro de un aire Romano estaba totalmente deformado tras su paso por las dependencias de la Guardia Civil. El Tolosarra recordó que entonces muchos pensamos que aquello finalizaría con una condena, por la evidencia del motivo de su Estado. Pero que una vez más ha vuelto a demostrarse que el Estado siempre tiene mecanismos para, dec para decir increíbles mentiras profesionales. El Estado ha tenido la cara de ocultarlo de nuevo. Así coincidiendo con la lectura que realiza tortura que en Auraco talaldea, Otamendi denunció que la tortura es interés de estado, en el que confluyen el interés policial, judicial y político. Al respeto quiso llamar la atención sobre la sobre la responsabilidad que tienen los jueces sobre los detenidos y por consiguiente sobre todo lo que pueda ocurrirles en dependencias policiales durante el periodo en el que permanezcan incomunicados, incluidas las torturas. dejado la vuelta prometido si sal hace su interpretación de la sentencia sin conocerla todavía y ordena detenciones. el supremo mantiene 39 condenas del 18/ barra 98 la, la audiencia nacional calificó de juicio a las entrañas de eta el macroproceso 18/98 otras voces lo llamaron per persecución de activistas políticos y sociales por su actividad pública. Ahora el Supremo ha revisado la sentencia. Escrito por David Fernández, desde Barcelona. La revisión por el Tribunal Supremo de las duras sentencias, 525 años en total, contra 46 ciudadanos vascos, impuestas por la Audiencia Nacional en el marco del sumario 18 98, contra la izquierda Berchale, civil que se ha saltado con muy desigual de resolución, La vista en el Supremo finalizó el pasado 22 de abril con, de nuevo, la insistencia de las defensas en la falta de pruebas y en el impulso político represivo del proceso. El 29 de abril, el alto tribunal anunciaba y hacía firme la absolución de 8 de los 9 condenados a penas de 9 y 10 años de prisión en la pieza desobediencia civil. Sin embargo, el Supremo no se pronunció sobre el resto de los recursos ni tan siquiera al cierre de esta edición se sabe cuándo habrá pública su resolución de manera que no hay todavía ninguna sentencia firme contra los otros acusados. Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, se adelantó a la sentencia e interpretó que la solución comunicaba por el alto tribunal de algunos de los encausados suponía la condena del resto y ordenó la detención que agentes de la Guardia Civil realizaron por la noche y posterior encarcelamiento de ocho de los encausados, que permanecían en libertad provisional. ...en la mayoría de los casos por motivos de salud... ...entre ellos Javier Salutregui... ...último director del clausurado Guin... ...el histórico dirigente Berchale... ...José Luis El Coro... ...de 73 años y aquejado de graves problemas de salud... ...e incluso de Juan Pablo Dieguez... ...detenido en el Hospital de la Cruz Roja de Bilbao... ...mientras convalecía de una reciente operación en el, en el menisco y a pesar de requerir de respiración asistida, sus, abogado, sus abogados no recibieron notificación alguna y accedieron al auto de la audiencia a través de los medios de comunicación. Aunque el contenido del fallo y la sentencia no es público todavía, se da por hecho que el Supremo rebajará entre dos y tres años las condenas por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada impuesta a los 38 condenados, que deberán permanecer encarcelados entre 7 y 22 años, según los casos, Para esta rebaja, en alto tribunal estimaría que la Audiencia Nacional aplicó los máximos castigos previstos sin que se justificara debidamente. Al mismo tiempo, y por orden del Supremo, la Audiencia Nacional dejaba sin, sin valor la condena apenas de nueve y diez años de cárcel impuesta contra ocho condenados en la denominada pieza de desobediencia civil. Sabino Ormazábal, Fernando Olalde, Mario Zubiaga, Alberto Frías, Miquel Aznar, Olaz Altuna, Miquel Zuluaga... E ñaki o sea quien abandonó el 29 de abril la prisión donde permanecía encarcelado desde el diciembre del 2007 han quedado completamente exo exonerados por un delito que nunca cometieron o sea ha cumplido 24 meses de cárcel andnar 16 y armazaba al 8 la decisión deja prácticamente sin efecto jurídico alguno la operación contra la, la fundación yosemi zuala zumalave dirigida por el magistrado baltasar Garzón. Solo Carlos Trenor, de 63 años, y y proceso de, y procesado también en aquella causa, permanece encarcelado al concurrir contra el otro condenado por su participación en Orain S.A., la editora de Guil. El Supremo también ha asuelto a Natalia Landa, condenada a 11 años en la pieza Ekin quien también abandonó la cárcel a finales de abril. Entidades políticas y organismos sociales que han denunciado la severa injusticia que supone todo el macroproceso 18-98 han declinado emitir valoraciones hasta conocer el contenido exacto de la sentencia, que deberá validar o no la tesis de Todo todo Seta, impulsada por Garzón desde 1998, y que llevó a clausurar un periódico y una radio. la campanya per l'absolució de Núria Pórtolás. <coughs> Escrit per la directa, Girona. Núria Pórtolás, la jove de Sarrià de Ter, detinguda el 7 de febrer del 2007 pels Mossos d'Esquadra sota la llei antiterrorista, serà jutjada el dia 13 de juliol a l'Audiència Nacional Espanyola. L'acusació feta pel fiscal Miguel Ángel Carballo és de 5 anys de presó i una multa de 6.300 euros per col·laboració amb armada, a més de 15 anys d'inhabilitació absoluta. Aquests són els fets que es van denunciar durant l'última manifestació que es va fer per reclamar la seva absolució, convocada per l'Assemblea de Suport a Núria Portoles. La convocatòria, davant la seu d'iniciativa per Catalunya, va servir per denunciar el paper d'aquest partit en la seva detenció i en la gestió de tot el cas. El paper de la Conselleria d'Interior i concretament de Joan Saura i Joan Boada com a principals dir dirigents ha estat denunciat contínuament per l'Assemblea de Suport, ...arrant de la criminalització constant de la campanya... ...i la persecució que han patit els seus membres. Prop de 150 persones van recórrer els carrers de Girona... ...darrere una pancarta on es demanava l'absolució de Núria Pórtoles... ...i cridant consignes contra la llei antiterrorista... ...i els Mossos d'Esquadra. L'acte va acabar al barri vell, on aprofitant la inauguració... ...de l'exposició Temps de Flors, la campanya per l'absolució... ...de Núria Pòrtoles va crear un espai de denúncia... ...de, de diversos casos repressius la lectura del manifest de la campanya on es reclamava la desaparició de l'audiència nacional i la fi de la criminalització dels moviments de solidaritat amb les preses va concloure la manifestació i va donar pas la inauguració de l'espai de denúncia. En aquest espai, gestionat per l'Assemblea, s'hi representen quatre cel·les on s'exposa la informació dels diferents casos repressius, el cas d'en Franqui de Terrassa, els detinguts de l'operació Estany o l'empresonament d'Enric Duran. Així mateix, una de les celes està deixada exclusivament a tota la informació referent al cas de Núria Portoles i a les seves diferents fases. En aquest sentit, es recorden els canvis d'acusació que hi ha hagut i la falta de proves en què se l'està acusant d'un delicte de col·laboració amb bandermada. Pels membres de la campanya, l'acusació per pertinença d'explosius i la posterior retirada davant la seva inexistència O el fet de l'acusació de, de sostenir bàsicament ...a la relació entre Núria Pòrtoles i Juan Sorroche, empresonària d'Itàlia per uns altres fets, demostren la incoherència de la petició fiscal. Cal recordar que l'advocat del cas, Benet Casella Salelles, davant l'informe del fiscal, va declarar que no era res més que una llista de sospites i hipòtesis que no provaven res. La campanya de suport ha previst noves mobilitzacions fins al dia del judici. Diverses concentracions davant les seus d'iniciativa, la més immediata el proper dia 6 de juny. Diverses xerrades de difusió del cas i l'organització d'autobusos per viatjar a Madrid el dia de judici. Per altra banda, continuen recollint signatures per l'absolució a través de la pàgina web elsud.org, Nuri, on s'actualitza la informació del cas i es poden descarregar diversos dosis informatius i els manifestos de la campanya. Tornem a repetir la pàgina web, que és elsud.org barra Nuri. Antes de que se vaya Antes de que ¿Sí? se vaya Antes de que se vaya Juicio por dar a conocer casos de tortura en rueda de prensa La Rinaga y la Rarte se ratifican en el juicio por revelar torturas La Audiencia Provincial de Vizcaya inició ayer el juicio contra Julen Larrinaga y, a, y ayer Larrarte por dar a conocer en rueda de prensa la denuncia de tortura realizada por Ivonne Meñica tras ser detenido por la Guardia Civil en el 2006. En un hecho sin precedentes, ayer comenzó la Audiencia Provincial de Vizcaya el juicio contra el <coughs> portavoz del movimiento pro amnistía Julen Larrinaga, y el abogado de torturar en Aurcaco Tallea, el TAT, ayer Larrarte, Los dos se encuentran procesados por injurias contra las fs Fuerzas de Seguridad del Estado, al dar a conocer en su rueda de prensa la denuncia de tortura realizadas por Ivonne Meñica, tras ser detenido y permanecer incomunicado durante cuatro días en manos de la Guardia Civil, en abril del 2006. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos una multa que asciende a más de 5.000 euros. Antes de entrar en la sala, los imputados denunciaron ante los medios de comunicación que, en lugar de actuar de oficio contra las los que practican la tortura se actúa contra los que la denuncian. La Reynaga resaltó que se pueden contar con los dedos de una mano las denuncias de torturas que no han sido archivadas por los tribunales españoles, con autos judiciales humillantes de apenas dos líneas. Sin embargo, subrayó que la realidad es que en el nombre de España aparece una y otra vez citado en todos los documentos internacionales, elaborados sobre la práctica de la tortura, junto a los de Turquía o Israel. En este sentido, trajo la colocación reciente... ...llegada a Jurianea de Pachi López... ...y sus declaraciones anunciando... ...que se iban a acabar los espacios de impunidad... ...en Euskal Herria... ...en su opinión, los mayores espacios de impunidad... ...se encuentran a día de hoy... ...en las prisiones, comisarías y cuarteles de la Guardia Civil... ...porque porque es en esos lugares donde violan derechos humanos básicos... ...donde violar derechos humanos básicos sale gratis... ...queremos preguntar a Pachi López... ...que va a hacer para acabar con la tortura... ...y la impunidad en prisiones y comisarías golpes y amenazas constantes. Meñica, que se encuentra encarcelado por el caso jarrai aika Segui, fue el siguiente en comparecer como testigo propuesto por la Fiscalía. Tras solventar los problemas de traducción en euskera, el joven vizcaíno respondió a las preguntas del, de la fiscal, que se, que se centró en que no denunció ante los forenses que le asistieron a haber sufrido malos tratos. Explicó que no lo hizo por miedo, ya que los guardias civiles le amenazaron con que las torturas iban a aumentar en intensidad si contaba algo. Meñica detalló que recibió golpes en la cabeza, testículos y costillas, y amenazas constantes si no respondía como querían los agentes que le custodiaban. Asimismo señaló que perdió la noción del tiempo durante la incomunicación y declaró que denunció los hechos ante el juez de la Audiencia Nacional porque sabía que ya no iba a volver a dependencias policiales. Amnistía Internacional duda de si se investigan las denuncias. Amnistía Internacional manifestó ayer... ...sus dudas sobre si en el Estado español... ...se, in se investigan las denuncias de torturas... ...el organismo internacional cuestionó que se realicen... ...investigaciones rigurosas y eficaces... ...de las denuncias de malos tratos... ...a manos de agentes estatales... ...por los que reclamó al presidente del gobierno español... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...que se regulen legalmente evitando que queden impunes... ...Amnistía Internacional pidió a Zapatero... ...que explique en el Congreso español... ...la puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos... ...y en concreto... ...que dé a luz verde a un, a un mecanismo nacional... ...de prevención de la tortura... Entre los objetivos por prevenir la tortura destacó la necesidad de eliminar el régimen de incomunicación, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU y el Consejo de Europa. Por otro lado, el movimiento proamnistía dio a conocer ayer que el defensor del pueblo de Nafarroa, Francisco Javier Eneriz, se ha comprometido a tramitar ante el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad Foral una propuesta para establecer mecanismos de los derechos de los detenidos incomunicados. La iniciativa fue planteada hace unas semanas por los jóvenes detenidos en Nafarroa durante las operaciones policiales del 2008. Sus familiares mantuvieron una reunión con el defensor del pueblo navarro y le, y le pidieron que tramitara ante el Parlamento de Iruña una petición para que la policía foral no aplique la incomunicación a los detenidos. Que Continuaremos con las movilizaciones. Leeré una una noticia extraída del Diagonal sobre los presos en un acción en el derecho a la salud, que habla sobre la salud, sobre todo el de, en la parte de Andalucía, que la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha hecho un escrito y ha hecho unas informaciones y unos, unos estudios sobre la salud en los, los talegos. Las presiones son actualmente un basurero donde almacenar y esconder el fracaso de las políticas sociales, sanitarias y económicas. Un sistema contrario a garantizar los derechos humanos como el derecho a la salud, especialmente vulnerado. Así de contundente resume la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, APDHA. La situación de la sanidad en las cárceles andaluzas, la comunidad autónoma con más presos de todo el Estado desde el 2000. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía realiza un especial seguimiento de las denuncias de personas presas a sus familias o sus familiares, y ha resumido en sus informes los graves fallos y las retiradas vulneraciones de los derechos de las internas y los internos, sobre todo en relación a la atención sanitaria. Según el último informe del 2008, en las cárceles andaluzas hay 1.357 presos que padecen enfermedades mentales graves y 6.783 con trastornos mentales y de personalidad, sobre una población carcelaria total de 16.975. Proporcionalmente, la prevalencia de estas enfermedades en las prisiones es, es seis, siete veces mayor que en el resto de la sociedad, tal y como admiten las mismas administraciones penitenciarias. Además, en, en línea con las tendencias de conjunto de las prisiones del Estado, el 80% de los reclusos es drogodependiente, el 10% es portador del SIDA y el 33% tiene hepatitis C, frente a una tasa estatal del 2%. Para la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, el ejemplo más claro... De la, ...de la abrumadora de esa atención sanitaria... Es la, ...es la asistencia psiquiátrica. Según dispone el reglamento penitenciario... ...se debe facilitar a los reclusos... ...la asistencia integral... ...y la atención de especialistas... ...en el, en el interior de las cárceles. En las prisiones andaluzas ...esta norma no se cumple sistemáticamente... ...desde hace 17 años. Como, como detalla el informe... ...en septiembre del 2008... ...la asistencia psiquiátrica se, dis, se disponía... ...de la siguiente forma. Al centro penitenciario de Almería y Granada... ...el psiquiatra acude una vez por mes... En Puerto 1 y 2 Huelva, Córdoba y Málaga, una vez cada 15 días. Y en Jaén, Alcalá de, Gua de Guadaira, Morón y Puerto 3 no entran especialistas. Dado el número de presos y la incidencia de los trastornos mentales entre la población carcelaria, es evidente que la atención especializada se reduce a consultas esporádicas a los presos, a los cuales la mayoría de las veces se les prescribe solo una farmacología sin el necesario ni y obligatorio seguimiento que requiere estas dolencias. Descoordinación. Según destaca valentina Aguilar, abogado de, de la APDHA, en los últimos años las quejas por falta de atención médica adecuada los, de los presos ante el juzgado, abogados y colectivos sociales se han incrementado hasta el punto de ser de las primeras en número. Los familiares no entienden cómo se puede privar de este derecho a sus allegados. Frente a ello, denuncia Aguilar, las administraciones han optado por negar las diferencias y en caso de verse ante la evidencia, de, de, de responsabilizarse señalando la Administración Central instituciones penitenciarias asegura que son las comunidades las que no quieren asumir las competencias ni, ni apostar por los presos y las comunidades conscientes de la dificultad se niegan a aceptar competencias entre tanto la situación de atención no sea óptima y dispongan de la correspondiente dotación económica mientras tanto las competencias se coordinan y asumen mediante convenios que aunque vinculantes para, las partes son incumplidos con impunidad. Recurrir a la asistencia especializada fuera de la prisión, opción más que necesaria ante la evidente escasez en las cárceles. También se convierte en un auténtico problema, la falta de efectivos policiales, que tendrían que llevar al preso a la cita prevista, comporta un continuo retraso las en las visitas y la pérdida de un de una cita atrapa al preso a un círculo nuevo. Nueva petición... Eh? Según la ap APDHA, el año pasado la pérdida de citas subió hasta el 38%, y en algunos meses se superó casi el 60% en los centros penitenciarios andaluces. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía presentó a finales de marzo una denuncia ante la Comisión de la Salud de salud del Parlamento Andaluz, subrayando en particular tres problemas fundamentales respecto a la asistencia de trastornos mentales. El primero, la insuficiencia de recursos asistentes de la comunidad, que... Aparte de, de violar el derecho a la salud de los presos, condena a la marginalidad los que saliendo a la calle no pueden contar con apoyo familiar ni respeto económico. O sea, la mayoría. Otro de los problemas es la falta de asistencia dentro de la prisión. Casi no existen terapias rehabilitadoras, ni ocupacionales, ni de inser, inserción. A todo esto habría que añadir la falta de coordinación entre las, los servicios médicos de prisiones y los servicios de salud y sociales de la Junta de Andalucía que deja muchos casos al preso abandonado a su suerte al salir de la cárcel. Y ahora lejiremos una, una entrevista a Jesús Valverde, que es doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Madrid. Eh, la, la cárcel es un espacio para castigar, no recupera a nadie. el derecho a la salud en las prisiones andaluzas habla de su vulneración sistemática, ¿cuál es la situación en el resto de las prisiones españolas? No tengo medios para contestar exactamente a esa pregunta. Eso solo puede contestarlo la, instit la institución penitenciaria o abrirse a que o abrirse a que instituciones sociales estudien ese y otros muchos problemas en profundidad. Precisamente en un estado democrático, las cárceles, donde es más posible la vulneración de los derechos humanos, Son lo más opaco de nuestra sociedad. En mi opinión, la situación debe ser muy parecida en todo el país, aunque, insisto, es una apreciación personal. El informe detecta también una falta de recursos y una descoordinación entre los servicios de salud. ¿Qué consecuencias tiene sobre las personas presas? Muchas y graves, sin duda. Las cárceles son instituciones cerradas, al margen de la sociedad en casi todo y también en la sanidad, donde es aún más grave. Si cabe, porque la cárcel atenta gravemente contra la persona presa en todos los niveles y también, claro está, sobre su salud. Por ejemplo, a nivel, a nivel somático la cárcel afecta casi, en casi todos los sentidos. La vista, monocromismo, ruptura de distancia, el oído por efecto del hacinamiento y del tipo de construcción basada en la prevención de la fuga... El gusto, pobreza de sabores, también efecto del hacinamiento, etc. Asimismo, afecta a nivel psicológico. Puede provocar un elevadísimo nivel de ansiedad, lo que, entre otras cosas, aumenta la dependencia de la droga y genera evidentes problemas gástricos, contracturas musculares, problemas de sueño, etc. La humedad, en no pocas prisiones, también conlleva problemas respiratorios y reumáticos. ¿Se puede decir que el medio carcelario tiene a agravar las enfermedades de los presos? Claro que sí, por lo que acabo de decir y además por la insuficiencia inevitable de la medicina y la farmacia penitenciarias y por la situación de encarcelamiento. Evidentemente, cada prisión no puede ser un hospital al que se pueda acudir de inmediato y en la situación de encarcelamiento por el énfasis en la seguridad y la rigidez regimental no es fácil la salida del preso para acudir al médico especialista, por lo que, en mi opinión, el diagnóstico de los servicios médicos de prisión puede ser insuficiente. Por buenos que sean, y lo son a menudo, no pueden ser especialistas en todo. También depende del tipo de enfermedad que traiga el recluso al, a la, al llegar a la cárcel. Desde luego, lo que es evidente es que la cárcel no es saludable, ni, ni mucho menos. En este sentido... ¿Se está vulnerando el derecho a la rehabilitación? que es, el, que, es el, que es el objetivo principal declarado de la pena carcelaria? Por supuesto, pero no solo en muchas personas que han salido adelante a pesar de la cárcel, pero no han conocido a nadie que salga adelante gracias a la cárcel. Y es que este es un espacio para castigar, no recupera nadie, por mucho que lo digan las leyes. Desde el perfil social prototipo de preso español se está convirtiendo la cárcel en un lugar de encierro de los que ya no tienen lugar en la sociedad oficial No, ahora no, sino siempre. Las cárceles son cosa de pobres, como también lo es el Código Penal, con una explicación con una explicación muy extensa de los delitos que pueden cometer los pobres y muy escasa de los delitos que pueden cometer los ricos. Apartado, el apartado de movilizaciones y leemos sobre este tema, sobre la Asociación de Defensa de los Derechos Sociales e Individuales. Desde el primer ayuno contra el régimen FIES, Ficheros Internos de Especial Seguimiento, Régimen de Vigilancia Especial, de marzo del 2000, la campaña contra la cadena perpetua encubierta ha sido la primera movilización colectiva de personas presas que ha logrado una participación y un seguimiento significativos, tanto en las prisiones con más de 50 presos de primer y segundo y segundo grado, en 15 cárceles del Estado como en la calle, con centenares de iniciativas solidarias, principalmente de colectivos anarquistas y de asociaciones de apoyo a personas presas, como la que hemos mencionado antes, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, Presos Galiza y la GGEB, que es lo, la Asociación de Defensa de los Derechos Sociales Individuales. En Andalucía, Valencia, Galicia, Oscar Herria, Madrid y Cataluña. Es destacable el protagonismo activo de los propios presos en la definición de las formas, contenido y el desarrollo de la movilización sobre todo teniendo en cuenta la campaña sistemática de control y represalias desatada contra ellos los días previos al inicio de la protesta, una campaña dirigida desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por encima de presiones, los reclusos no han abandonado su propósito y se han reafirmado en la necesidad de desarrollar nuevas iniciativas colectivas y profundizar en la organización extrema de estas, para dar continuidad a este primer paso. Como señala uno de los presos más activos, A mi entender, todo este rollo que se han hecho desde la SGIP, obedece a un miedo enorme a que la peña se, se ayude y se defienda. Y yo veo que han conseguido el efecto contrario. Parece que ha revivido el espíritu de lucha contra tanto abuso e impunidad y ha sido como un antes y un después. La movilización ha servido para visibilizar los mecanismos mediante los cuales en el Estado español se están aplicando de facto cadenas perpetuas encubiertas, más largas e inhumanas que en ningún otro Estado básicamente para presos por motivos políticos y con una trayectoria rebelde en prisión. La movilización también ha contribuido justo a otros factores, al cambio de discurso sobre la cadena perpetua y el endurecimiento de las penas del gobierno y, el, y la ruptura del consenso entre PP y PSOE en el tema. Al hilo de la movilización se han reactivado algunas campañas y luchas por la libertad de presos que están sufriendo estas condenas. Ahora los esfuerzos solidarios están concentrados ...están centrados en hacer frente a las diferentes represalias... ...que están sufriendo muchos de los presos activos en, en estos meses. Esfuerzos que se concentran en la búsqueda de, de apoyo jurídico... ...para interponer recursos por todos los procedimientos... ...sancionados y regulares... Así, por la, ...así como por las injustificadas intervenciones... ...de las comunicaciones. Otros presos están sufriendo peores represalias... ...como traslados y dispersión arbitrarios... ...regresiones o, perma, o permanencias de grado y amenazas... ...e insultos de los carceleros... La retención de, de publicaciones y escritos, así como la prohibición de comunicarse con amigos, han sido constantes. Otras iniciativas se centran en el envío de postales de Portesta, charlas informa informativas y el apoyo constante mediante correspondencia. Más información en http.tocata.ateneoalmargen.org. Carcelero, carcelero carcelero carcelero por qué no engrasa er cerró ay ay ay de Manos. Un adolescente se suicida para no volver a Obelén, que es una fundación de estas de, de menores. En pocos meses, dos menores internados en centros terapéuticos se han quitado la vida. La oficina de defensor del pueblo reclama que se asuman responsabilidades. El suicidio de Saray, un adolescente de 14 años, el 19 de abril, mientras era conducida al centro terapéutico de Casa Joven, Juan Carlos I, en la localidad Alcarreña de Azuqueca de Hinares, ha vuelto a evidenciar las duras condiciones de vida de los menores tutelados en los centros de la Fundación Ovelén. A raíz del caso, desde la Oficina del Defensor del Pueblo se ha exigido a Ovelén que deje de echar balones fuera, ante casos como el de Saray, y se sigue instando a que se produzca un, un debate so, social profundo sobre la situación de estos menores. En opinión de Enrique Mujica, la niña se arrojó del vehículo que la trasladaba por la desesperación de tener que volver a un centro que el informe presentado en el Senado. Señalaba como uno de los más descuidados y abandonados, en el que ha sido habitual el maltrato psicológico, la contención física y el abuso de poder por parte del personal contratado. Fuentes cercanas a ex internos del centro expresan la con consternación que produjo en casa joven el fallecimiento de Saray y su temor a que sigan produciéndose sucesos de esta clase. No en vano, en menos de dos años, tres menores que estaban internados en los centros de Obelén se han quitado la vida y otros dos han tratado de hacerlo. En este sentido, las mismas fuentes denuncian los métodos inquisitoriales empleados en casa joven y consideran que aunque el equipo de cuidadores y psicólogos ha cambiado, desde, ha cambiado desde la visita del defensor del pueblo, en el método de Ovelén sigue prevaleciendo la anulación de los menores mediante técnicas coercitivas y sedación médica. El revuelto mediático generado por el informe de la oficina que dirige Mujica ha tenido otro tipo de consecuencias, Días después del suicidio de Saray, Ibercaja anunció su decisión de abandonar el patronato de Güelen, en el que participa desde hace 10 años. Por otra parte, el 22 de abril, más de un centenar de personas se concentraron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la familia para exigir que se retire a la citada fundación la gestión de los centros de menores y para recordar a la menor fallecida. con la fortuna del Y ahora comencemos en de quejas entre rejas, donde doy una voz directa als presos. Antonio Porto Martín, si no me dan la libertad ya, no hay más treuas. Comunicado de Antonio Porto Martín desde el cp Valdemoro, 21 de mayo del 2009. Valdemoro, múnquer inhumano donde los seres humanos su sufrimos las consecuencias de un régimen ilegal que busca nuestra destrucción física y mental, donde impera la más destacada ilegalidad, donde se vulneran todos nuestros derechos con el beneplácito del juzgado de vigilancia, juzgado de instrucción y audiencias provinciales. Aquí la Junta de Tratamiento se ha tomado atribuciones que no le pertenecen, hacen incumplimientos de autos y sentencias, todas ellas en contra de los prisioneros, se inventan nuevas formas de traspapelar sentencias, manipular o se falsifican nuevas liquidaciones de condenas, llegando a tal extremo de que se ven con tanta seguridad de sus actos van a quedar impunes que mandan a las salas documentos oficiales los, los, los cuales se dan como veraces de cara a la sala de jurado, que ni tan siquiera observan que esa misma sala da un beneplácito a la cárcel de tener seres humanos ya no de por vida sino condenados a la pena capital, como es mi caso. ¿Con qué descaro esa sala ha firmado la nueva liquidación de condenas en la cual se manifiesta que inició a partir del A partir del 2012, una nueva de 20 años, que es la misma que inicié el 31 del 2004. Después de vuestra ayuda y el eco social que he conseguido desempolvar el recurso de casación, el cual se está deliberando desde el 15 de abril del 2008, ese fue el motivo de posponer la huelga de hambre. A todas las personas que estáis solidarizadas en Desmescarar, Toda la podredumbre que hay en estos, del est en estos zulos del Estado y que sin vuestra ayuda nunca hubiese desempolvado el recurso de casación, así como el recurso de apelación que también estaba en el baúl de los recuerdos. Solo puedo deciros una cosa. Esta es mi última batalla directa contra todas las barbaries que se están cometiendo y que se han cometido. Y es simplemente que me den lo que sus leyes dicen. Un límite máximo de CP del 95 y que entró en vigor en mayo del 96. O sea, mi libertad. No acepto otra solución. Si el Supremo falla en contra mía, ese mismo día iniciaré una huelga de hambre indefinida con todas las consecuencias. Pueden engañar a algunos, pero no los que aún tenemos en la mente y los principios bien, y vemos y sabemos las estrategias. Compañeros, lo tengo muy claro. Bien sea en esta cárcel o bien en la nueva de Castellón. Eso no cambia nada en mis ideas y lucha. Tal y como resuelva el Supremo, así lo haré. La decisión es clara. O me dan la libertad o inicio la huelga de hambre con todas las consecuencias hasta el final. Ya no hay más tregua. Solo deseo que se sepa la verdad de lo que me está ocurriendo a mí y a otros compañeros que estamos condenados a morir en un cubículo de hormigón. Bien de viejos o bien por las enfermedades que nos han infectado a lo largo de casi estas ya tres décadas. La lucha sigue y solo puede haber un final la liberación mía y de otros compañeros que estén en mi, en mi misma situación. Un abrazo para todos. Antonio Porto Martín. Manuel Pinteño sobre un compañero suyo. Es indudable que deseen tenerte en la cárcel más allá de una cadena perpetua, ya que no existe tal figura jurídica en España, pero sin encubierta, con lo que eso conlleva psicológica y físicamente para quien la sufre. En ayuda y apoyo, porque también he sufrido dentro de las cárceles la desidia de quienes deben tutelar y velar por nuestra seguridad, lo que les prima más, más desde hace décadas es la conflictividad de las cárceles, porque ello para los sindicatos supone inseguridad y subidas de sueldos por tales motivos. Estás pagando las consecuencias de haber sido un preso que, que ha destacado y por, y por tu inteligencia no te has dejado engañar por la administración penitenciaria. Y a su vez, esta te ha introducido en una espiral de violencia dentro de, tus, de sus cárceles. Porque solo ellos son los responsables de velar por tu seguridad e integridad física. Pero es indudable, como todo el mundo sabe, que desde los años 70 en adelante, por no hablar antes de esa década en, en la que las cárceles del Estado eran un verdadero caos, donde existían los, cabo, los cabos de varas y los denominados kies Lógicamente, cuando uno entra... En, Decirió en una cárcel donde el Estado no tiene ningún control sobre la misma y este se basa solamente en el perímetro de las mismas para evitar fugas. Reina la ley del más fuerte. He visto morir muchos chicos, niños, en, en esas décadas y su único delito era el no estar a la altura de las circunstancias. Como abusaban de ellos, tanto funcionarios como presos, y lógicamente nadie deseaba verse en esas situaciones. Además de estar preso, lo que les originaba era puramente un embrutecimiento físico y mental, donde la razón y la humanidad no existían. Era la ley de más fuerte. Vivir y tener que cumplir una condena en esas circunstancias, sinceramente, el único culpable es el Estado, que según la legislación penitenciaria debe de velar por la integridad física y psíquica, para que esa persona retorne a la sociedad en las mejores condiciones posibles. Fueron muchos los que murieron a lo largo de estas décadas por los delitos menores, en la mayoría de los casos y más tarde por el SIDA. Difícilmente se puede juzgar a una persona que ha estado tantos años entre rejas, en una situación caótica y donde el Estado ha olvidado sus obligaciones. Por otro lado, la sociedad no sabe que es un que es un motín y porque se origina el mismo. Es indudable porque el Estado viola derechos fundamentales de los presos y de sus familiares, llevándoles a un estado mental que mejor no se ofrece jamás. Hoy en día los, car los carceleros solo cogen bajas psicológicas, más que reales, por intereses propios y porque es bien fácil agarrarse a ello, de cara a la opinión pública. Los programas de drogas manipulan a los internos, Imaginaros que tengáis que vigilar a otro compañero que está en el mismo programa para que no tome drogas y solo tengáis que com comunicar al, re al re responsable del programa. Esto es un generador de conflictos. Los partes dis disciplinarios de los que están en los programas hablan por sí solos de lo que explico. Cu Cuando estas unidades deberían estar aisladas del resto y, y de la posibilidad de conseguir drogas en vez de hacer recaer en los presos la responsabilidad de la vigilancia que solo corresponde a la administración confrontando a los presos, con lo cual, indudablemente, si tienes los dos dedos de frente, evitas meterte en estos programas por pura conciencia humana. En tu apoyo debo decir que son numerosos los presos que con delitos de sangre y violación, algunos como fugas, y las oficinas de régimen a través de informes vinculantes, han procedido a que el último tribunal sentenciador sea favorable a su resolución. En muchos casos se realizaban a través de monjas, etcétera Ahí queda eso, es verídico y real. Que el estado le deba esta que el estado le debe a esta persona el sufrimiento pasado de las cárceles en las que sufrió siendo un crío y donde este no veló por su integridad física y psíquica ni la de muchos otros compañeros que no tienen derechos de sangre y su único crimen es haberse dejado arrastrar por los intereses de los sindicatos tras la tras la transición ni más ni menos donde siendo un crío no sabía valorar los acontecimientos que se estaban organizando y generando por la administración penitenciaria que la Fiscalía se deje de bobadas y se informe de la política penitenciaria, que se de la universidad y se leen a, a, a oponerse a criterios de humanidad, sin, sab sin saber ni conocer la trayectoria real de las cárceles, donde actualmente quieren hacer creer que los presos entran por una puerta y salen por otra, y donde se pretende la, pri la pri privatización de las mismas con tanta ley nueva, que ya es delito y por, por consiguiente todos entraremos en la cárcel al ritmo que se que se va y claro está, No serà lo mismo una pública que privada, donde la gente pagará por miedo y mitos surrealistas. Salud, compañero, un expreso. I per acabar el programa llegirem una carta que complementa una denuncia de l'Amadeu sobre el Cire que vam llegir en el programa passat i aquesta està escrit per una persona anònima que signa com a express. Hay que decir también, además de lo expresado por el compañero, que los presos en todo en todo el Estado y en Cataluña están trabajando ocho horas y tan solo se cotizan a la Seguridad Social cuatro horas, según el Real Decreto que obligaba a dar el alta a la Seguridad Social a todos los presos que realizaran labores de trabajo. Pues bien, en la práctica no existe ningún control de entradas y salidas de los trabajadores presos en talleres, con lo cual, si este control, los administradores del CIRE y del resto del Estado español se, me, se permiten el lujo de cotizar la mitad de las horas realmente trabajadas por los presos. Por otro lado, se salta en la norma que valora el tiempo que se tarda en realizar una labor o tarea de trabajo, teniendo como baremo el sueldo mínimo interprofesional, que se saca de la media ...del tiempo que tarda un trabajador cualificado y otro de menos categoría. Porque esos tiempos porque esos tiempos no se toman, sino que el precio ya viene dado desde la administración en trato con el empresario o foráneo. Nadie controla la administración y las empresas que existen en la mayoría de los casos, si se investigaran... ...se encontrarían sus vínculos con la política o trato de amiguismo. No hay sindicato de presos que tenga control. Se trabaja de estajo... ...por lo que la nómina corresponde a tantas unidades o piezas trabajadas y punto. Los precios pagados por pieza están a la mitad del sueldo mínimo... ...e incluso a un tercio del mismo en la mayoría de los casos. Cidre de Cataluña y la administración del resto del Estado español... ...se justifican con que los presos no son buenos trabajadores... ...que están siempre tomando café y que van al médico, juicios y un largo etcétera. En la práctica es bien falso... Como dice Amadeo, no tienen vacaciones ni finiquito. Y además, hay que decir que cualquier trabajador tiene derechos reconocidos y los presos no. Imaginaros por un instante que en una prisión con 300 trabajadores, en talleres estuvieran tomando de una cafetera constantemente café, a la hora multiplicarlos por varios cafés por interno. Serían por poner una cifra por tres. Sería igual a 900 cafés. No hay cafetera que aguante ese ritmo y el tiempo que ello comporta y las filas de presos que se formarían. Esto no se lo cree nadie en la práctica real. Además, si conociéramos la cantidad de café que se gasta, veríamos que no es así. Por otra parte, si se reflejaran los reconocimientos médicos de los presos trabajadores con su hora en concreto, veríamos que tampoco es así, o bien las salidas a locutorios de abogados o juzgados, ya que en los penales los presos, salvo algunas excepciones, están estables por estar condenados, y médicamente también. Esa información solo sería posible conseguirla con controles electrónicos de las horas verdaderamente trabajadas, a través de marcajes mensuales entregados a, a los internos que de, no estar, que, de no estar de acuerdo, podrían recurrir al juzgado de vigilancia correspondiente. Por eso digo que si el CIRA y la Administración de los talleres del resto del Estado es una verdadera mafia que… con ...que concula los derechos de los trabajadores presos... ...estos señores a quien pretenden rehabilitar... ...y lo que les hacen es robarles descaradamente... ...y favorecer a sus empresas amigas... ...o de las familias de la política... ...y si no, que, permita, que permitan entrar a una comisión de investigación... Y que, de, ...y que les dejen asesorarles... ...y verán cuánto de ladrones que tienen... ...por otro lado, hay trabajadores funcionarios que llevan años... ...también son inexpertos... ...estos señores hacen informes falsos con total impunidad se saltan la normativa de los trabajadores prisioneros y es más, obtienen buenos dividendos, que los investiga Hacienda ello Milias para ver a dónde van <coughs> para ver dónde salen de dónde salen sus patrimonios. ¿Qué defensa puede tener un, reclu un recluso que, re que denuncie en ámbito laboral cuando ningún sindicato sabe cómo funcionan los talleres penitenciarios? Y ya no te digo cualquier laboralista sino se ha estudiado la normativa y no ha entrado jamás en un centro penitenciario, en interno de los talleres penitenciarios. Y claro está, un preso a todas luces, en un juicio, queda desde desacreditado como trabajador porque se le supone previamente delincuente. Por todo ello, pido al sindicato de la CNT que se plantee dar cobertura legal a los presos y asesore a los mismos con sus derechos y las vías de denuncia, y a que tiene abogados sindicales con nombres y apellidos que en un juicio defenderán esos derechos, porque no hay ley que lo prohíba, como tampoco denunciar con un letrado de libre elección formemos a los presos para defenderse y desenmascarar a esos tiranos. Salud y anarquía, revolución, un expreso. Hacemos una rata escondida y alguien que lo mira todo calle va la policía. Ten cuidado, hay un dedo homicida, un chismato que señala y acaba con tu vida. De tejado, dejado ventana en ventana. Ojos observan todo lo que haga. Desde la noche a mañana. Desde la tarde hasta la madrugada. Mira de madrugada, eso de las seis. Un ratito y más sin saber cuál es. Ándate fuerte que te va a caer. No prinsipis, si no podrá volver. Día de madrugada, eso de las seis. Boga di bae sin saber cuál es. Anda de fuertes que te va a caer. No prinsipis, si no podrá volver. No podrá, no podrá, no podrá volver. No podrá, no podrá, no podrá, no podrá volver. Siiii... Sí. Ha, ha, ha! Y existe gente amargada, desocupada, ruynchi, vaca y canalla. Así que anda con cuidado, no te pases de la raya, corre y calla una. Fins aquí el programa d'avui de No hi som totes. Recordeu que ens podeu escoltar a Ràdio Pinsania, al 90.6, i eh, també per la web radiopinsania.net. Eh, ens podeu escoltar els dimecres de 6 a 8 de la tarda, els divendres de 10 a 12 del matí, i els diumenges de 9 a 11 del vespre. Va que con esto pongo mi viaje de liver final. Hoy a morir porque empieza el viaje malaje. Sieve de jucha. Como si cosi puñalada en la ducha. Rompo rico. Puñalada en la ducha carroalleros son el batllos chaval detenido muerto ya a que marca tu dedo solo ten número del puso teléfono solo ten número del puso teléfono solo ten número del puso teléfono solo ten número del puso teléfono. de la sei buka saber cual es que te boca no me siento si no podra volver la vuelto las no azoteas se la quitaba, gana de mi lado de venga haciendo algo fuera reto no han apuntado desde el amigo de los polos un ganado chivato que puesto asustado con gato soñe tipo bilancaro la pesadilla terminado sin momento 8 el que acaba el abajo sino los ojos Le grite. Ve Tu corazón ya no late. De momentos te llega el muchacho.